pasaron mucha gente, yo no te puedo decir la la la, la cantidad de, de gente que ha pasado, ahí. mucha gente del barrio ¿no? que me cruzaba en el predio, el domingo estaba hablando y después la desfila de auto que, que había afuera era y, impresionante, la verdad que impresionante, la verdad que la agrupación hizo, hizo un trabajo muy, muy bueno para lograr este semejante evento de Chevrolet Nacional en Caimela Che, ¿y, y hay un número de, de autos Más o menos estimativo? Sí, todavía no nos juntamos Con Dani y Gaby A, a hacer los números y, y ver cómo Cómo nos fue Y, y ahí, ahí Tendríamos que calcular lo, lo de la entrada, ¿no? De los autos Y ver cuánto más o menos, pero había mucho, la verdad que había mucho Y te digo la verdad que Sentarse tranquilo Y Y ver cómo nos fue por el tema de lo prometido, ¿no? Que del resto que quedaba en dinero iba a ser eh, para los comedores locales de, de nuestra ciudad. Uh -huh. Che, vos sabés que me decían que lo del domingo fue impresionante. El sábado era como el armado, ¿no? Lo, lo charlaba ayer con Jorge. Jorge tuvo el sábado eh, y me decía, el sábado se notaba que se estaba armando y, y que el domingo esto iba a explotar y fue así. Bueno, esto se hace siempre, cuando se hace un evento así, hay muchos que hacen domingo nomás solo y arranca a las 10 de la mañana y termina 5 de la tarde uh -huh. eh, para pasar el domingo. Pero esto se hace, se hizo sábado y domingo, la mayoría de los eventos más grandes se hace sábado y domingo porque la gente viene de muy lejos y ya viene y se acampa el sábado, se pega un bañazo y, y para estar bien el sábado a la noche para para la cena de recibimiento. La verdad que la cena fue algo terrible. Quiero de destacar a, a Tati Carrizo en la, en la parrilla que me que estuvimos ahí quemándonos con todo. Hicimos dos media re. ¿Dos medias? Dos media red. Tuvimos comida a más de 300 personas. Yo a Tati lo tenía eh, como buen cocinero, pero también es buen parrillero por lo visto. No, no, sí, la verdad que... Estuvimos ahí como como en el campo con una horquilla grandota. Uh -huh. La verdad que me saco el sombrero por el, por Tati, que la rompió toda y, y hay que darle un reconocimiento a eso. A mi vieja también, que uh -huh. a Rosa González, que nos dio la, las instalaciones, nos prestó. Que se vio también media colmada por por tanta cantidad de gente que, que asistió a la higuera, ¿no? La verdad que no paraban de llegar auto el sábado esto me emociona mucho porque tuvimos gente en casa también agradecerle a mi señora por recibir esa la gente que vino de Jujuy, Tucumán ¿por qué la emoción ¿Eh? ¿por qué la emoción Carmen? ¿por qué la emoción? mucho laburo mucho tiempo sí ahora que esto no es sábado y domingo sino es un día de, de trabajo Se trabajó mucho en el campo, por eso digo... Hay mucho de la agrupación que... Que se siente la camiseta... Y se la pone... Se la pone bien la camiseta. esta En cambio, ponele... Eh, Dani Abreu tuvo un... Tuvo desmayo el sábado a la noche. ¿Uno de los muchachos? Sí. Uno de los organizadores... Por la presión y todo. La verdad que... Es un fenómeno el enano y... Sabes que lo quiero mucho Tanto a él como a Gaby Hace más de 20 años que Que lo conozco Que estábamos, yo tenía una Chevy Y bueno, y él el, eso tenían también íbamos a Concurríamos a las carreras y esas cosas no La verdad que Han formado una gran familia chiroletera Y Y la mayoría de, Se pone la camiseta como se la tiene que poner uh -huh. Por eso la Más o menos Lo que yo siento Yo vi ...a la gente irse contenta... ...siempre va a haber... ...algo para mejorar... ...porque... ...esto es como el segundo encuentro pero... ...en realidad el primer encuentro grande que se hizo... ...y salió como... ...como pudo... ...la gente no para de agradecer y... y ...la gente se fue contenta y eso es lo importante... ...allí llegaron... ...los tucumanos a su casa... ...bien agradeciendo también Jujuy llegaba hoy Córdoba ya estaba ya también que había llegado a Villa de Rosario unos amigos que pararon en casa y la verdad que agradecido, ¿no? agradecido a todos los que han venido la gente vecina también que está acercado la verdad que es muy emocionante ya, ya te lo había dicho en la, en la nota sí. que era emocionante y, y se vivió así Eh, de Córdoba, de Jujuy, de Tucumán, eh, por citar algunos lugares, eh, de donde han venido a, a Cañuelas y a este encuentro? Eh, ¿De alguna provincia más? ¿De alguna ciudad lejana más? Sí, sí, han venido eh, eh, de todos lados, de todos lados. Yo te puedo nombrar los que yo... Rápidamente en tenés en la cabeza, ¿Y, acá, ¿no? ¿Y la relación? Sí, más eh no sé, vinieron de todos lado. De toda las la verdad es que... No paraba, se salir a la ruta a buscar el 16, uh -huh. a las 4 de la tarde. Y no paraba de llevar autos. Lo veía en ruta 3, la 205, rotonda de cañuela. No, fue algo impresionante. Bien. Eh, así que hay que esperar ahora por el tema, bueno, de, de los números finales para conocer la cantidad de gente y la cantidad de vehículos. Vos decías que podía Eh, esperarse algo de algo así como de 250 vehículos entre autos, camionetas y demás. ¿Anduvo por ahí el número o, se, o, o incluso fue superior o algo menor? Yo creo que de la marca había más de 300 autos. ¿Más de 300 autos? De la marca. Bueno, Buenos Aires trajo, trajo una gran cantidad de autos también. ¿Sí? Son un grupo grande de show. Buenos Aires capital, digamos. Sí, sí. Eh, capital. Este, la verdad que sin palabras. ya te vuelvo a decir, eh, esto está en conjunto, porque si no, no, no se podría hacer. En conjunto te hablo de la agrupación, la municipalidad, los medios locales, la familia, Chidera. La verdad que muy contento por esto. Bien, ¿cómo anduvo el 400 tuyo? ¿Lo, lo sacaste? Lo, ¿Lo metiste ahí en el en el barullo o no? Y estaba ahí, sí. sí. Se llevó un... Un par de fotos, bueno, o sea, el Cheto de Cañuela ese y... ¿Cómo le dicen el Cheto de Cañuela? El Cheto de Cañuela, sí. Ah, el 400 naranja es el Cheto de Cañuela, sí es conocido en la jerga de, de, de los muchachos del Chivo. Sí. No tengo nada que ver con la gente de Capital, pero... Sí. Le pusimos el Cheto porque lo trajimos de allá y... Ah. Es como que, viste que... Sí, sí claro, se ese perfil cosa, del porteño, o sea. digamos. Claro, exactamente. Bien. No, no, sin ofender a nadie, pero... Sí, sí por eso el Cheto y un gran laburo que hizo Carlitos Sabino con la con la pintura uh -huh. así que estuvo bien el, el, el Cheto ¿cuál fue el que a vos más te gustó? Digo, no, hay un montón no. pero viste vos decís vos sabés que me quedé con aquel que no lo había visto nunca lo había visto por foto ¿te, te quedó algo dando vuelta ahí? Algún... no, mucho pero hay mucho, pues. sí, mucho. hay mucho para pues. destacar la verdad que es mucho muy emocionante también Gabi, uno de los organizadores, uh -huh. que se había ganado en la camioneta de Mar del Plata, no sé si estabas enterado vos, se ganó una camioneta el fin de semana pasado. Un ¿Una martillo. camioneta en un sorteo? Claro, en Mar del Plata se hace un sorteo, Es la camioneta una... ¿Una negra que estaba, no es que parecía la eh, de Mario Baracuz? Eh, no, no, no, esta ah. no, es la de Dani, no. Eh, ah, ¿esa, esa, esa es la de, de Cañones, esa camioneta? Sí, es, ah, mira. Una, es una brava la que ganó en un sorteo de del fin de semana anterior al nuestro, mhm. Uh -huh que estuvimos allá compartiendo la verdad que fue muy emocionante y se lo tiene más que merecido Gaby porque es una buena es una buena persona y, y la verdad que muy contento por eso sí que sí y que empezó a hacer los trámites todo eh, la fueron a buscar con Dani uh -huh. eh, sí te traen con los papeles con todo está ya, ya, acá en Cañuel, ya. Y, y la presentó también fue eso, muy emocionante la verdad que muy muy contento por por él y y toda la agrupación que, que también lo siento así